Bueno, no eh. lo pensamos eso <risa> Che, no pensamos de que es el programa Que vos decís que aga, tenemos el título Y algo así como... Un programa Un programa sobre el mundo obrero <risa> Me parece un poco mucho mm. eh... <risa> Sí, en principio Sería como un programa de Coyuntura económico-política oh. De los y las trabajadoras Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras Eh... Sí es lo que hay. Lunes, nuevamente. 24. Este, 24. 24 de septiembre. Eh... Alrededor de 20 de programas, calculamos sí, que no más, 27, que 28. Por bueno, ahí. hoy vinimos en comisión, ¿no? O sea, reducido el equipo. Exacto. Este está estamos acá en el micrófono Natalia Campanella, Sebastián Fajardo, Tamara Camparo, este operando y de producción este estamos ahí también Rotaremos. Rotamos, rotamos. Exacto. Además Natalia viene un poco ya cascoteada con la voz. Una conductor y media. Pura garra este programa. Puro ¿Eh? No paro de, de cantar Así que bueno, vamos con las vías de comunicación Para quienes nos están escuchando Teléfono fijo 451-6917 Si se quieren comunicar por WhatsApp 221-670-5190 Correo electrónico radionautafm.com Si nos quieren mandar un link Alguna nota un, Para hacer una entrevista Exacto, falta el Facebook también, página de Facebook de Radio Nauta, Radio Nauta. Ya a esta altura todos los oyentes seguramente lo tienen siguen. todo apuntado eso. Así que bueno, un poco ahí este vamos con el programa. Que si no hay rectificación a las políticas, vamos a hacer una medida de fuerza de 24 horas antes de fin de, de antes de fin de mes. La burocracia pide paciencia paro general. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. El tema central de la semana este y el que seguramente nos, nos lleve bastante tiempo en el programa de hoy es un nuevo paro nacional este convocado por el triunvirato de la CGT de alguna convocado por el triunvirato de la CGT obligada obligado el triunvirato de la CGT cuarto paro nacional que sería del gobierno de Mauricio Macri Como lo dice el separador llegó antes de fin de año afortunadamente y como lo indica recién Sebastián producto de la presión de los trabajadores y las trabajadoras que a la burocracia Le exigieron medidas y bueno, acá está eh, una fuerte movilización hoy en Buenos Aires que vamos a estar retomando durante el programa. Uh -huh. Sí, un, una, la convocatoria de hoy este, hecha en Plaza de Mayo, este, un poco adelantándose a la jornada del paro nacional de mañana, ¿cuál eh, un paro que bueno, es eh, un paro que viene en un contexto donde la semana pasada el INDEC ya tiró los número unos números de ocupación que empiezan a, a preocupar bastante, el nuevo 9,6% de ocupación y por otro lado, bajo la consigna en rechazo al ajuste de Macri y el FMI, es un poco son las consignas de este paro nacional de mañana al que Carlos Acuña, uno de los de los triunviros de la CGT, dijo que bueno, que había que hacer este paro para descomprimir un poco la broca que, que viene que viene existiendo, que viene sintiéndose desde las bases. Eh, y el acto que recién este comentamos que empezó hoy a las 3 de la tarde Eh, que es un acto que está convocada por las dos CTA O sea, en realidad estamos un poco viendo la, la trampa en la cual ha, ha caído el cachorrismo Ya se habla directamente de la CTA dejando afuera a la conducción nacional de Ate eh, Y el frente sindical por el modelo nacional un espacio que de alguna manera se conforma y le, le da origen lo que fue eh, la movilización y concentración del 21 de febrero, donde empezaron a aparecer juntos las dos CTAs, el kirchnerismo, conjuntamente con el moyanismo, las organizaciones este, sociales que, que están en el triunvirato de las organizaciones sociales, de la Exacto, CETEP, la la CCC, CCC, Barrio de Pie, y la CCC, y la CCC Eh, ese espacio que bueno eh, se lanzó este, en la semana pasada el jueves que el, ya se sabía que iban a ser el acto que se que se hizo hoy a la tarde y que lanzaron en, el, en, el, en pleno lanzamiento con un nuevo triunvirato, al que llaman el triunvirato disidente este que en donde estamos llano palacio de la bancaria y piñanelli y ricardo Piñanelli y de desmata eh, bueno lanzaron eso lanzaron el acto que hoy que hoy se dio en Plaza de Mayo, donde también lo que se, se define como el sindicalismo combativo armó su columna independiente, este separándose un poco de la gran masividad que se logró en Plaza de Mayo, pero bueno, un poco es los convocantes de este acto de las 15 horas eran esto, eran la, la CTA, las dos CTA, la CTA de Michelli y la CTA de Yasky, conjuntamente con este Frente Sindical por el modelo nacional, flamante Frente Sindical. Se acomodan las fichas en un juego de mesa que aparentemente tiene como meta el 2019. Se, los trabajadores y trabajadoras eh, lo notan en cómo los las conducciones sindicales se van moviendo en los conflictos. Uh -huh. eh, y de parte también de estas fuerzas que mencionabas, eh, cómo se mueven, eh, todo indica que tienen sí. esa intención. Está ahí puesta la mirada, pero bueno, o sea este frente sindical nuevo, también hacia adentro, ya empieza a mostrar... Igual uno más o menos Entiende de la movida Entiende que hay diferencias en lo político Porque tenemos un sector claramente Kirchnerista Y otro este que por lo menos este Cerró el ciclo kirchnerista Estando claramente en la oposición Como es el moyanismo no Pero bueno, también tuvimos declaraciones Como por ejemplo la confederación de las 62 Organizaciones justicialistas Donde sacaron Una declaración diciendo que no adherimos Al paro del 25 del 9 Y la firma el secretario del Interior Alejandro Poli de Remiseros, el secretario adjunto José Ibarra de Taxistas y el secretario general Ramón Ayala de Huatre. Es el, el sucesor que dejó el Momo Venegas y que claramente se posicionan, como siempre lo hicieron desde que asumió el gobierno de Macri, como la CGT Amarilla que banca el gobierno nacional y a pesar de todo y a pesar a pesar de, de tanto de tanto ajuste y de tanto retroceso en los derechos de la clase trabajadora, la trabajadora siguen firmes ahí en ese posicionamiento este de bancar a, al gobierno nacional. Estarían funcionando remises y taxis mañana que de paso avisamos la UTA adhiere al paro general y el transporte de subte se suspende por lo que teníamos entendido hoy a las 20 horas. de Así que, bueno. Mañana se espera un paro muy fuerte considero sí. que va a ser el paro más fuerte que, que, que va a sufrir el gobierno de Mauricio Macri y al que agregamos también que conducciones sindicales combativas llaman a convertirlo en un paro activo, uh -huh. mientras que desde arriba se convoca a simplemente un paro y quedarse en la casa eh, se está con intención de participar en cortes en la región, en la autopista en la rotonda de la autopista de Buenos Aires La Plata, de 7 a 10 de la mañana en la convocatoria y por supuesto trabajo Trabajadores y trabajadoras vamos a estar ahí intentando visibilizar que no va, no queremos un paro para quedarnos en nuestra casa, sino que tiene que ver con este índice no solo de desocupación que mencionabas hoy, sino de inflación que estamos hablando que va a alcanzar alrededor del 40%. Uh -huh. Tenemos una paritaria todavía abierta en algunos sectores que rondaron estatales, docentes, el 15% la oferta y que bueno superó, duplicó y un poco más. Eh, o duplicaría y un poco más eh, nos animamos a apostar porque total venimos no llegando a fin de mes cada vez menos cada, cada vez menos y con Última muchos semana. también es un poco lo que prima en la cabeza de muchos laburantes este es esto de no llegar a fin de mes y el temor a los despidos también un poco pero Pobre... cualquier economista digo no soy economista nos está faltando Mariano de paso le mandamos un saludo Eh, que no nos acompaña hoy, pero seguramente no se está escuchando, pero eh, en tanto y en cuanto eh, crece la inflación, no alcanza cualquier trabajador o trabajadora para llegar a fin de mes, pero los despidos son de cifras descomunales, eh, bueno, uno se somete a condiciones eh, de trabajo eh, que más precarias. más precarias y las tolera cada vez más porque claro. es lo que hay exactamente bueno un poco lo que comentabas recién natalia es eh, lo que va eh, la, la mañana lo que sé lo que va a estar un poco en la agenda mediática es esta cuestión de el paro activo la condena y seguramente en algunos lugares tengamos algunos focos represivos porque patricia bullrich eh, ya fue anticipándose y dijo que la filosofía de ella es que todo aquel que quiere ir a trabajar desde el, desde el ministerio de seguridad este que ella encabeza lo van a garantizar así que hoy ya tuvimos una previa en el puente Pueyrredón donde hubo este un poco de gases un momento de tensión atención donde... porque la propia policía digo los medios lo, lo cubrían así incluso un algo que no suele suceder pero la propia policía cortaba y no dejaba que se transitara por una de las vías y se accediera a la convocatoria del acto que mencionaba recién. Entonces, eh, alrededor recién de la una y media fue que liberaron el carril para avanzar, eh, no sin antes vaciar al, al frente columna que estaba queriendo empezar la movilización. Y por ahí, para ir cerrando, en una de las imágenes que vi... este ahí en el palco del, del acto que, que empezó a las 3 de la tarde, vimos una virgencita de Luján en primera fila y que de alguna manera ya va configurando este nuevo espacio, este nuevo frente sindical, donde claramente viene con la, la veña del Papa y que este, está convocando para el 20 de octubre a una movilización no a la Casa Rosada, sino una peregrinación a Luján para ir a rezar. Ah, bueno. Es la única que nos queda. Eh, quería agregar en relación a esto, en el conflicto de Astillero, con la permanencia que se hizo en el Ministerio de Economía, quien intermedia, ya agotada o tensionado el diálogo entre la conducción de Atencenada y el, y el gobierno provincial, la pastoral social es quien se sentó esa noche eh, y hace el acuerdo de esa precaria acta de cuatro puntos eh, todavía a la baja de lo que había sido el acta anterior. Por eso hoy también trabajadores astilleros estuvieron movilizados eh, en el Puente Porredón. Una metodología que se vuelve a repetir ya en la década del 90, muchos de los este frentes este eh, amplios que han dado la lucha y que han empezado a, a plantear radicalmente la resistencia, muchas veces todo eso ha terminado eh, en la interlocución de la iglesia y bueno, son metodologías que vuelven a verse este nuevamente ahora. Así que bueno, un poco expectantes este en el día de mañana, esperemos que sea un, un, un paro contundente y que se también se visibilice, este como decíamos recién, activamente en las rutas, este, en las autopistas y en los distintos lugares donde podamos manifestarnos los trabajadores y las trabajadoras en un paro activo. Vamos a un temita musical y seguimos con el programa Esperando el Derrame. no era tan gruesa la grieta. No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta. Quineritas y macritas con gran empatía. Gruesa la grieta no era gruesa la grieta no era gruesa no era tan gruesa la grieta Y con los intendentes corren a endeudarse Deuda que con los tarifazos, inflación y desempleo Pagan los laburantes ¿Se acuerdan que los kirchneristas acusaban a la izquierda De jugar con la derecha? A la ley antiterrorista le ponen moño a Macri Protocolo a la protesta No era gruesa la grieta, no era gruesa No era tan gruesa la grieta la gruesa la grieta no era gruesa no era tan gruesa la grieta fabrica Esta no era gruesa, no era tan gruesa la grita esa cuenta. Este es el cuento de la buena pipa. El cuento de la buena pipa. Esperando el derrame. y lo creamos los dos liberarse de todo el pudor tomar de las riendas no rendirse al opresor caminar erguido sin temor respirar y sacar la voz oh, oh, oh.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 continuamos con Esperando el Derrame tenemos en el aire a Viviana Miño, es delegada por SICOP en el hospital Paro 100 en donde sucede la semana pasada, el viernes si no me confundo, que aparece una granada a metros de la dirección del hospital eh, y se genera una situación de crisis por supuesto eh, por parte de los médicos de los pacientes, de sus familiares eh, no solo eso sino que tuvieron que a partir de la intervención de la Brigada de Explosivos, detonar ese elemento al lado del hospital eh, y, más grave aún, eh, con la ausencia de, de un plan criterioso y claro para todo el personal de evacuación eh, y de cómo funcionar ante una situación así. ¿Estás en línea, Viviana? ¿Hola? Sí, sí, te lo escucho. Buenas sí. tardes, ¿cómo están? Bien. Contanos, entendíamos que hoy se había realizado una asamblea en el hall del hospital, un poco para discutir la situación generada a partir de eso, pero imaginamos también eh, la situación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud pública, si nos podés poder contar un poco cómo se desarrolló la asamblea. No, no, eh, yo soy de la niña, trabajadora de la del hospital, y secretario agropecuario de de la asociación de psicólogos no, que no estaba dirigiendo la Manzanta. La claro me dice que le da el el a la promoción de psiquiatría en el hospital. La asociación de profesionales psicop. No, aunque no sé si lamentarme que gente fue un asentado en una, una colocación de la Granada con con una especie de de método apagado pero siempre prevalente persona que estaría haciendo el rendido no pues, que puedai estudiar... sector porque no avisaron porque no dio amenaza pues, ...que porquemente hicieron que que quese que de y que pueda hacer una nueva investigación no sé, porque condo es un lugar bastante estadégico una parte de laización de, de los hospitales el cerca a donde esos tres años permanecen o sea que de hecho hasta hoy Están investigaciones, de haber muchas hipótesis. Hoy nosotros tuvimos una salida y una reunión con la dirección, con los gremios, pero no nos adelantar nada, como que todo eso está en, en, en, en plena etapa de investigación. pero los que hemos llamado y viendo esto sucedió, nos hemos reunido con, con los compañeros del hospital y tuvimos necesario hacer una salida eh, abierta, en la cual hoy se realizó la en el hospital, eh, con la comunidad, con todos los hospitales que pertenecen a nuestro hospital, donde participaron las organizaciones sociales, organizaciones sindicales y políticas, y la matanza. Porque nuestro hospital es uno de los hospitales de mayor complicidad entre de, de la provincia de Buenos Aires y dentro del distrito, pero de la matanza. porque nosotros, como hospitales, Y más que ya que estamos pues, absorbiendo la mayor demanda de esta población, de esta manera más tanta, que tanto, estamos que necesitamos en esto, todo lo que tenga que hacer con el presupuesto y, y una economía, y una, una demanda necesaria que hoy no lo estamos haciendo, hay o sea, que estar haciendo eh, muchísimos pacientes por día, y tenemos más de 300 personas eh, todos los días. ¿Cómo se trabaja acá más al centro? O sea, que se van a hacer y ya tenemos una lista de pacientes para poder internar. Eso hace que nuestro que nuestro trabajo, nuestra demanda, nuestro recursos humanos es muy poco para todo lo que es de un millón y 500 de población, ¿no? Claro. De la tasa de población que se llama. por eso que hoy, hoy es una una asamblea enorme, multidisciplinar disciplinaria, una asamblea en la cual nos pudimos expresar eh escalaar pensarnos, porque más allá de veces ha pensado que es puntual y terrible que ha pasado eh alguien empieza al al descubierto el eh, lo mal que estamos trabajando la precariedad en la que estamos pero y me pasó hace muchos años venimos exigiendo un plan de vacunatación, no solamente a que, que que nunca pensamos que podía pasar lo que pasó la semana pasada. Pero sí, por ejemplo, lo que ha pasado en la escuelita de Moreno se cayó un un artefacto a la fría de la... Nosotros también lo han obtenido. En la cocina se cayó un caño. Ha habido dos incendios en el servicio de salud mental. Y cada vez que existe una un terrible situación como esta, nosotros nos reunimos en el comité ministro de este Comité de Seguridad e Higiene, con todos los sindicatos y con la agresión, y estamos planteando esta situación. Cada vez que lo planteamos nos dicen que no hay dinero, que no, dinero, que no tenemos la posibilidad de poner gastos en esto, y la nosotros decimos que gastar en seguridad, gastar en estas cosas, tiene que ver con la mejor calidad de vida de nosotros, que somos los cuidadores de la vida de nuestro paciente O sea, que hace años venimos pidiendo un, una una una especie de circulación interna, venir un plan de actuación, un plan de, de no solamente policía. Por eso pensamos que no hay la solución de una policía. Pero sí, por eso es una política de cuidadores hospitalarios, hombres y mujeres preparados para trabajar con pacientes. Trabajar, por ejemplo, nosotros tenemos una caixa de tiempo muy cierta en los cuadros que pueden, pueden haber eh, disturbios, que lo ha pasado, en la guardia pelea entre barras bravas, ¿no es cierto? Y estamos haciendo estas cosas, nosotros las preveemos, antes que sea, ya sabemos que pueden pasar, porque somos nuestro barrio y sabemos cómo trabajamos. Y el ministerio ha hecho oído sordo a estos pedidos. Nosotros como trabajadores que vivimos y estamos en este territorio, Sabemos que esta cosa, pedir plan de evacuación y otra medida, circulación interna, distribución de personal, cuidadores hospitalarios, fundamentalmente donde hay niños y donde hay o no una una población de bajo recursos y que hay una población que se inunda, todo eso tiene que ver con la demanda de muchos pacientes. Nosotros lo hemos pedido por escrito, lo hemos tenido y no obtuvimos respuestas. De hecho, ese mismo viernes, el ministro es de salud en una más, más rápido lo que ha hecho entró con su prensa con su ministro le visitó a los compañeros no les permitió hablar pero sí hubo tiempo para que sacaran fotos que podían un vídeo donde los compañeros que querían esto cuando le querían decir Entonces, en este momento no tuvimos un, una, una persona que pueda dirigir en este operativo. Entonces, si si recibíamos eh, la demanda de lo que decía Policía, lo que decía el lo que decía un bombero, ahí quedó a la escala de... en plan Se cortó. Uh, bueno. Estaba estaba uh, recontra entusiasmada en su relato y se cortó. Bueno, así que bueno, no estaba comentando un poco a partir de esto que sucedió la semana pasada de un atentado con una granada este Todo un poco la situación en general que está atravesando el hospital de ahí de la Matanza El contexto general en el cual se, se encuentra la comunidad con la que trabaja en una situación de, de mucho trabajo Poco recurso humano, poco recurso este, de insumos. Un poco estaba contando toda esa situación. Sí, los producto de la asamblea del día de hoy que tuvieron ahí en el hospital este Así que sí, bueno, vemos si nos podemos reconectar ahora. Lo que recuperaba que era como la cuestión de que más allá de este episodio que por supuesto no se puede naturalizar eh, y que requiere la investigación y la explicación porque podría haber sido un desastre que puso en riesgo la vida de, de todos, uh -huh. eh, la cuestión de el faltante de un esquema de evacuación de, y de elementos de seguridad básicos para poder desempeñar su tarea con la masividad... De ese hospital, eh, pudimos retomar. ¿Sí? ¿Está Viviana otra vez en línea? Ajá. Bien. Justo se nos cortó. Viviana, nos decías eh, que habían estado reunidos en la asamblea. Bueno, y esto de la visita express del ministro, en la que seguramente no, no modificó, ¿no? Esa visita. No, porque estaba comentando justo que los compañeros tenían muchas ganas de dialogar. Y decirle, la precariedad de la forma que estamos trabajando y de inseguridad, y que vuelvo a repetir, nuestra seguridad no tiene que ver con militarizar un hospital. Tiene que ver con que tenemos ganas de trabajar como un trabajador de primera clase. Eso significa tener una circulación interna, poder trabajar eh, con un saber que ante un hecho como este, o, o, o hechos es lamentables, eh, tener un plan de evacuación tener medida de circulación puede pensar cómo cuidar nosotros que cuidamos a nuestros pacientes tenemos que saber cómo también cuidarnos nosotros bueno esto lamentablemente lo hemos repetido en cada reunión que tenemos con el comisión con la comisión mixta que es que lo hacemos con la dirección y todos el greo ya lo hemos pedido pero nos dicen que no hay dinero en lo cual nosotros decimos trabajar bien y idea dar y una mejor atención de calidad a los pacientes tiene que ver con esto también, para ellos y para nosotros. Somos un hospital en la cual se atiende a la comunidad de La Matanza, tenemos muchos jóvenes, es un hospital rutero, es un hospital donde tenemos una cancha de fútbol, puede haber demanes y enfrentamientos entre barras. Nosotros queremos prever, trabajar dentro de, de la prevención de salud. No salud solamente cuando esto tiene que, que ser una catástrofe. Nosotros queremos trabajar pensándonos de una manera distinta, preveír. Y no hoy tenemos que salir a hacer una acción de crisis urgente. En la asamblea se propuso, por ejemplo, tomar inmediatamente estos estas esta nuevas formas de trabajar. Resolviendo en una comisión de, de crisis pedir un plan de evacuación. Eh, eh, ingenieros que puedan venir a pensar... Con, la, con, con nuestro con nuestra estructura del hospital con las características de nuestra población pensarnos y eso te, sabemos que tiene que tiene que ser con dinero y que estamos pidiendo la seguridad de nuestros paciente y la seguridad de nuestros de trabajadores tiene que ver con un presupuesto y lo estamos pidiendo, no, que, no queremos que vuelva a pasar lo que pasó en la escuela de Moreno donde falleció fallecieron dos trabajadores, nosotros queremos prever y tiene que ver con esto aunque al ministro oh, o no, no, no le interesa o no le gusta, va a tener que decir porque eso salió de una asamblea nuestra de hoy en la cual agradecemos a todos los que estuvieron presentes y la solidaridad de todas las organizaciones, consejos ejecutivos, eh, distintos sindicatos, seccionales y otros hospitales. Eh, bueno, la verdad que nosotros estamos muy angustiados, eh, estamos muy preocupados. La salud de la población es importante. Nuestro hospital es un hospital escuela es hospital que formamos médicos, futuros médicos que son residentes. Nosotros trabajamos con los mejores y nuestra población se merece lo mejores. Entonces hasta esta angustia que hoy tenemos, hoy nosotros en la asamblea dijimos que a nosotros nos toca el corazón y el alma lo que ha pasado. Nosotros no nos vamos, quieren destruir la salud pública, pero nosotros hoy le demostramos Le una respuesta a estos psicópatas, a estos, no sabría cómo nombrarlo, la respuesta es la organización, la organización de los trabajadores del hospital. Hoy le demostramos a estos pedazos de loco que el hospital está unido, los sindicatos, organizaciones, y que vamos a enfrentar con la organización y vamos a exigir lo que queremos. Bueno, este gracias a ustedes que nos, que nos puedan sacar... A la hoy al aire, los medios alternativos siempre estuvieron a nuestro lado, tanto cuando pedimos paritarias como pedimos aumento ahora estamos pidiendo un resonador que no han prometido a la provincia, no ha prometido un resonador, habían venido cuatro veces a ver logísticamente el espacio y hoy no, nos enteramos que no nos van a dar, se lo van a dar a otro hospital que no tiene un recurso humano para que lo maneje, Nosotros no sabemos si esto está ligado a un problema de la policía, a un problema de lucha. lo hacen Esto fue en el, en el contexto de dos días de paro. No sabemos, hay muchas hipótesis. Pero sí lo que sabemos que hoy quedó demostrado en la Asamblea que la población de La Matanza, las organizaciones de La Matanza, los trabajadores del hospital, estamos unidos. No queremos nunca más que pase. Y de la única manera que lo podemos hacer es mejorando nuestro... Nuestro hospital en la seguridad, pero en la seguridad que tiene que ver con nosotros. con nosotros Entonces estas cosas no van a poder pasar nunca más. Nos sí. demostramos unidos y estamos contentos por eso. No nos van a derrotar, no vamos a bajar los brazos. Nuestro hospital está de pie ante esta amenaza terrible que hemos sufrido. no so, Para nosotros hemos cambiado. No, no es lo mismo después de lo que pasó el viernes. Estamos fortalecidos, estamos sorprendidos, no ha dolido enormemente en el alma, pero no nos van a derogar. En esto no nos van a, no nos van a entristecer. Estamos más fuertes que nunca. Bien, gracias Viviana. Vamos a estar al tanto de cómo avanza la investigación en relación a ese hecho puntual, pero también mandamos un abrazo y fuerte a esa asamblea que se conformó hoy, que veíamos imágenes y era impresionante la masividad, y por lo que nos contás la participación y la convicción en que no se va a retroceder y que se va a seguir exigiendo por las condiciones de trabajo eh, y por la el derecho a la, a la salud pública eh, de la comunidad de La Matanza. Y en, la, y en la asamblea estuvieron presentes San Rubén, porque vinieron compañeros del SUTEBA eh, multicolor y expresaron el mismo dolor que ellos han sentido y que nosotros también debemos sentido desde nuestro hospital eh, porque pudo haber pasado lo mismo. Justo esto es en la parte de arriba, en la parte de abajo tenemos el oxígeno donde muchísimos eh, tubos de oxígeno Eh, pudo haber sido una catástrofe sí, si esto desastre. hubiera estallado Así sí. que Rubén y Sandra estuvieron presentes hoy, o sea que la lucha de la salud también la misma lucha de, de, de la educación. Luchamos Bien. por la educación de calidad y nosotros luchamos por la salud pública y de calidad también. Por supuesto, gracias Viviana, seguimos Hasta en contacto. Luego. fuerza bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Hablábamos con Viv Viviana Miño, trabajadora del Hospital Puebla Paro no sé si lo digo bien, de la Matanza y este tiene una, es parte de la comisión directiva de Sicop en ese hospital. Seguimos con un tema y volvemos al programa.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 El, el panadero no está para hacer beneficencia El panadero, el carnicero tampoco El carpintero tampoco Están todos para ganar plata Así que por favor terminen con esas locuras Del socialismo y todas esas cosas Una cosa así emocionante Y razón, todos quieren ganar plata Así que bueno, vamos, vamos a hacerlo a ganar, ganar plata. plata Las promesas se repiten Y nuestra mesa está cada vez más vacía Esperando el derrame Un programa de los y las trabajadoras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 gustavo Galeano es un delegado metalúrgico de base de la matanza hoy dos entrevistas de la este delante de la, de para la matanza pisar un poco claro. seguramente coincida con la caracterización que hacía viviana viene viene estás eh, eh, estuvo hasta hace un rato eh, gustavo estuvo hasta hace un rato en el acto que hubo en plaza de mayo así que vamos a conversar con él un poco sobre ese tema gustavo buenas tardes cómo andás? gustavo Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan con poder eso? Todo bien. ¿Me eh, están escuchan? Sí, se escucha se escucha bien. Ah, bárbaro se escucha. Eh, Gustavo, vos estuviste recién en el acto ahí que se, que se que hubo en Plaza de Mayo? Sí, aquí ustedes recién me acaban de llegar. Acaban de llegar. ¿Y un acto? Sí, vecinos. Sí, es un, un acto de mucha gente, la verdad que 500 mil personas se anunciaron ahí los, los organizadores, se veía gente de, de todos los sectores y de todos los movimientos políticos, lo que por ahí me llamó mucho la atención es que el peronismo y los sectores sindicales ligados a un sector del peronismo estaban movilizándose, de hecho en La Matanza se movilizó tanto el municipio, los trabajadores municipales, la Secretaría Unificada de La Matanza, cosa que se logró este año la unificación de la CGT y los metalúrgicos. Le me llamó mucho la atención, incluso la jornada dentro de Matanza empezó con una pues, una caravana hacia el municipio para presentar una nota para eh, mostrar la cantidad de empresas metalúrgicas cerradas, más de 70 empresas metalúrgicas cerradas, con muchos trabajadores desocupados en los últimos tres años, y conmigo en 13 de mayo, en esta movilización donde se volvieron todos los sectores. Los más destacados, camioneros, eh, actos, obviamente, estuvieron trabajadores, estuvieron Río Santiago, estuvieron los docentes, estuvieron los movimientos populares, la CETED, el FOL, estuvieron todos sectores, actos políticos. Y Gustavo, decime, comparado... Uh, Hola. Hola. Gustavo. Yo te escucho no que comparado comparado a, la, a los a los otros actos que se han dado durante estos años del gobierno de macri eh, ¿cómo como ves y cómo ves las perspectivas para el paro de mañana y son 22s diferentes ¿no? el acto eh, por un lado parecía la gargada la de campañas del 2019 y bien hubo ahí las intervenciones de los oradores, algunos marcaron un duro ataque frente al gobierno, como el de Yasky y especialmente Michelli, que retomaban que se vayan. Y después se fue a Spalazio diciendo que no son golpistas, que estuvieran eh, echándose luego con el poder de las urnas y va la sensación de que hubo ahí eh, dos claras intenciones de un sector, de los que acompañan los que asistían al acto, que levantaban la consigna de que se vaya máquina con el fondo, con una de Monetario Internacional, que que ataca principalmente las condiciones de vida y los derechos de los trabajadores, y otro sector que levantaba como una alternativa electoral y que dio inicio a esa alternativa a partir de este acto, o poner como continuación de lo que fue el 21F. Y parece que fueron dos, dos movimientos diferentes. Por otro lado, la gente y los sectores reclamaban una mayor fuerza que se va a ver mañana con muchos cortes eh, especialmente eh, empujados por estos sectores sociales, de eh, movimientos sociales y algunos cortes eh, por impulsados por sectores de lucha como el hospital Posadas, el, los, los mismos artilleros o acá en la matanza de los movimientos desocupados y da la que son dos, dos tiempos distintos. Por un lado electoral, que es lo que impulsan estas direcciones sindicales y por otro lado de acciones inmediatas que impulsan los trabajadores desde abajo y especialmente los sectores afectados como a estatales y movimientos sociales. Y en referencia a los convocantes al, al acto de hoy, este frente sindical lanzado la semana pasada, en referencia a esto que estás planteando, por un lado este los que plantean una, una transición ordenada hacia el año que viene y otros sectores este que, que plantean un poco más frenemos eh, en cuanto podamos a este gobierno, ahí hay como una entiendo yo una contradicción en este nuevo frente sindical donde tenés por un lado un sector claramente identificado por el kirchnerismo y otro sector como el moyanismo donde sabemos que no, no, no comulgan un poco esa línea, ¿no? Sí, la fecha y la contradicción van principalmente en estos dos sectores. O sea que, eh, acá en el tema central pasa por lo lado que la el periodismo no llega a confundir en una alternativa o en un candidato que indique a todos los sectores pererectos, he es a que el periodismo está dividido en tres, y divididos especialmente por por su posición frente a, a las ...a las acciones de gobierno... ...que muchos de estos sectores... ...seguramente estando en el gobierno... ...habían alguna política parecida... ...pero me parece que la división más central... ...está entre lo que necesita... ...el trabajador... ...el pueblo trabajador... ...y la población pobre en general... ...y lo que están dispuestos a llevar adelante... las actuales direcciones... ...creo que las, las actuales direcciones... ...en algún modo han servido... ...de colchón... ...para las protestas que se están dando... ...que no han resultado ser la herramienta útil... ...para enfrentar las medidas que viene impulsando el gobierno... ...y que hoy se lleve a la gran contradicción que tenemos... ...un lado un peronismo que no llega a conformar... ...una fórmula alternativa... ...los trabajadores que van empujando... ...quizás muchos en forma defensiva... ...pero cada vez más claro en contra de las políticas del gobierno... ...y esa contradicción se va a ir saldando... Eh, peligrosamente podría decir que fin de año, el fin de año una fecha bastante clave para los argentinos y hay que ver qué cómo se desarrolla eh, la, la diferente fuerza en pugna para este fin de año del 2018 y de cara al, al 2019 acordarse que 2019 ya se está por votar el presupuesto eh, en acuerdo con los diferentes gobernadores y ese acuerdo implica un nuevo ajuste más duro a los sectores populares. Hay que ver si están dispuestas a aceptar estos sectores populares, y especialmente en las redes trabajadoras, con la reforma laboral que piensan impulsado Hasta ahora el gobierno está firmando, tratando de firmar un nuevo acuerdo con Fondo Monetario Internacional, que tiene como eje, como eje de esas dos cuestiones. no La reforma laboral, por un lado, el recorte a todos los gastos y fuerte ajuste al conjunto de la sociedad, y la sociedad hasta ahora no está dispuesta a aceptar eso. Mm. Y lo peor es que no logran conformar una eh, alguna alternativa, por un lado, de los sectores del poder que logren frenar el descontento social, y por otro lado, los sectores eh, pobres y trabajadores que no logran tampoco conformar una fuerza capaz de ser una alternativa frente a, a lo que se diga, ¿no? Es, un, en algún sentido, un futuro medio peligroso en donde los trabajos no tienen, pero tampoco surge nada eh, abrupto a esos sectores para eh, ir ordenadamente o organizadamente en contra de las películas de la Se está teniendo un tema muy desorganizado y eso genera consecuencias también malas para los trabajadores. Gustavo, eh, la última pregunta, eh, ¿cómo crees vos que se va a resolver la situación interna dentro de la CGT con un triunvirato este cada vez más aislado y que plantea la continuidad hasta el 2020 y por otro lado este nuevo nuevo sector que, que está que están impulsando este desde el, desde el moyanismo y que de alguna manera se plantean como un nuevo tri triunvirato disidente? ¿Cómo crees que se va a resolver esa situación? Y también acompañando en la medida que vaya ordenando usted la pues, diferente de Jópez, ¿no? Pero mismo se va ordenando y va ordenando también esta conclusión de ese o tipo, ya que eh, el mismo Moyano o Palazzo no se plantea en ellos ser un los argentinos como alguna fue y que sirvió también de herramienta para los trabajadores para echar por sus derechos intentar las medidas de ajuste muy parecidas que están pasando en este momento hoy no moan ni, ni la corriente federal que plantea eh, crear una nueva cgt por el contrario plantean hacer la discusión interna así que a mí diga que se vaya a resolviendo el problema de de alternativa electoral dentro del Tj supongo yo que se habrá seguirá resolviendo dentro del movimiento sindical que también una alternativa para el conjunto de obrero. conjuntoobreromente estamos así hoy estamos dependiendo muchos y los trabajadores lo que que siga desde arriba y no eh, una una fórmula que sub desde abajo me pareció sintomático lo que viene pasando acá en la matacha en donde las dos se indicaron acá hay una cgt conocida eh, por Martí por cobertiz y otro por bolivia en donde se ha unificado en función del 2019 veces como una rep a nivel nacional bueno gustavo muy claro este y te agradecemos el contacto este esperamos que mmm, mañana el paro sea fuerte contundente y en perspectiva de ver cómo seguimos esta pelea y mirando un poco lo que vos decías para fines de este año como cómo continúa la cosa te agradecemos nuevamente y bueno seguimos en contacto Bueno, muchas gracias a ustedes y aprovechemos mañana para, eh, pese a la que plantean las direcciones, utilizar este día como un, un día de lucha para nos escuchar. Que si nosotros no salimos, no hacemos escuchar y no preguntamos a la demanda, seguramente van a tener que grabar para seguir apoyando estas medidas, ya sea en forma directa o con la residencia de cambios como lo haciendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Gustavo Galeano, delegado metalúrgico de base de La Matanza. No, no, no, no, no. Es triste cinco veces mal, cinco minutos de felicidad, cinco sirenitas me van a llevar, cinco vidas solo me van a enfermar, cinco calendarios y un solo vino, un solo abrigo cinco inviernos más, más de lo que digo no tiene sentido, no tiene sentido que te espere acá, cinco meses más. Fins demà!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 recta final del programa de hoy de esperando el derrame, este con la amplia colaboración de Tamara Camparo porque estuvo más allá de la operación haciendo otras diversas cosas Proyección también, ¿no? Completa. Completa, full. Así que bueno, este toda la fuerza para el paro de mañana, como recién hablábamos con Gustavo Galeano, que sea lo más activo posible y en ese sentido convocamos a todos los trabajadores y trabajadoras de la región mañana 7 de la mañana en la subida de la autopista donde este nuevamente como ya caracteriza al sindicalismo combativo de todo paro transformarlo en un día de lucha, en un día de actividad y no este quedarnos en casa tomando mate, este to comiendo bizcochitos, sino a tomar mate a los cortes. Exactamente, este a eso los invitamos. A, a contradecir a Pato Ulrich, vamos a estar ahí tratando de que nadie pueda ir a trabajar este si lo desea eh, bueno también invitamos a la convocatoria que hay el 27 acá en La Plata eh, el hambre es un crimen, van a estar las organizaciones de niñez eh, exigiendo eh, o denunciando más bien el recrudecimiento de las políticas punitivas contra la infancia y la juventud y el vaciamiento de programa de contención para niños y niñas y jóvenes, así que van a estar con actividades ahí en la plaza, a pasarse por ahí también y acompañar un poco lo que es nuestro futuro, ¿no? Niñez. Así que bueno, Natalia, este te alcanzó la voz hasta el final del programa, que era una de las grandes dudas de hoy, este así no que No parezco yo, pero no importa. Podemos decir que estamos por suerte sacamos fotos este, que estamos acá. Hay testigos de que vinimos, a pesar de todo, a un poco compartir eh, la caracterización de trabajadores una vez más respecto en el primer en la primera entrevista a la salud pública y las condiciones laborales a las que se ven sometidos en el hospital. Eh, y bueno, después caracterizando un poco el mapa político y cómo se mueven las condiciones sindicales, eh, vamos a seguir... Eh, todos los lunes 18 horas en esperando el derrame. Así que bueno, este queda la invitación para el lunes que viene 18 horas este en Radionauta FM 106.3. Nos vemos. Te fuiste sin saber sin poderte despedir. La luna Anda siempre por aquí Y yo canto por vos samba para revivir Gira y baila sin temor De pisar mis pies Yo de torpe le bailo al revés sin parar Zamba para usted Vámonos empieza a amanecer Mi voz me delató casi casi sin querer Pensé decir que no pero me dejé creer Y ya pegó Pobre sin tu corazón dulce te miró Y nos trajo esta canción Tu talón de fragilidad Respetar el mar Hoy me no río, mañana ¿Quién sabrá? Te tengo te canto Mateo te dirá lo que yo no Dentro de un papel encontré la flor y me sonreí Ella sabe bien